La DirecTV, realmente muy lindo juego este el que han hecho anoche estos dos equipos. ¿eh? Sí, Estudiantes que sumó su segunda victoria en fila como local, por el lado de San Martín perdió una racha positiva de cuatro triunfos en fila. El dato es que en el segundo cuarto, el cual gana Estudiantes por 8 a 7, entre, entre los dos equipos sumaron 15 puntos y son la mínima lograda en un cuarto en lo que va de esta temporada. Fabi, estamos con la primera comunicación telefónica del día, un programa cargadito Y nosotros estamos con Adrián Capelli, así que si querés saludale y presentalo. ¿Cómo te va, Adrián? Buen día. Ya sé, Fabián, buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, bueno, felicitaciones por esta, bueno, esta convocatoria que te hizo Hispano y por por haber llegado a un acuerdo para dirigir a, al equipo de Río Gallego. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Ay, imagino que... que para vos es una situación rara en cuanto a a las últimas temporadas ¿no? o, a, o a una larga historia tuya en la Liga Nacional porque bueno arrancaste con Atenas de Coroba y a los cuatro partidos ya no estabas y después estabas como como muy temprano fuera de la, de la, de la competencia ¿no? una situación este, eh, y, y media rara con respecto a las últimas que venías trayendo no sí, sí, tal cual como, como decís vos Fabián es una una temporada rara porque bueno Eh, ya ha sido un tiempo que, que no estaba en la cancha y sinceramente a uno que, que le gusta tanto esto eh, se extraña así que bueno, tener la, la posibilidad de, de, la, de que la gente de Hispano me haya llamado y que me haya tratado muy bien y que haya confiado en mí sinceramente me, me pone muy feliz, me hace muy bien Cómo digo, estoy muy agradecido y bueno, armando el, el bolso para para salir para allá. Está bien, ¿cuándo tenés pensado botas en Curina ahora, no? Sí, sí, sí. ¿Y ¿Te sumas al equipo allá en hispanoamericano o en otro, en otro lugar? ¿Cómo cómo te, su te sumas al equipo cuándo? No, no, supuestamente estoy esperando que, que me confirmen el vuelo eh, justo bueno, Eh, ...hispano viene acá... ...juvenina a jugar con Argentino el martes... ...pero bueno... Eh, ...si Dios quiere... ...a la madrugada hay un vuelo a... ...a Río Gallego, así que... ...mañana al mediodía... Eh, ...si se confirma el vuelo ese... ...ya voy a estar allá y después ya bueno... ...volveré para acá con... ...con todo el equipo. Bueno, imagino como hombre de la Liga Nacional... ...y del básquetbol y también esperando... Eh, ...bueno, un tipo de situación como la que se te dio eh seguiste vinculado a, a la Liga Nacional y seguiste mirando partidos de la Liga Nacional contanos un poquito cómo lo ves a Hispano independientemente de que no te hiciste cargo del equipo pero cómo, cómo venías viendo la campaña de, de, de Hispano obviamente el resto de los equipos pero en este caso puntualmente del equipo que te vas a hacer cargo no Sí, sí, como decís bueno, eh, venía mirando prácticamente todos los días diferentes partidos porque bueno, el streaming te da la posibilidad de de ver un poco de todo eh, y bueno ayer tuve mirando a hispano eh, después bueno lo veía pero veía salteado como como veía a los otros equipos eh, a mí particularmente el equipo me gusta creo que eh, hay eh, muy buenos jugadores jugadores con, con mucho talento así que bueno puede ser que que yo le pueda poner eh, lo mío y, y como digo siempre, con, con el apoyo de la gente, con el apoyo de los dirigentes, con con el esfuerzo de todos, poder lograr el objetivo, es eh, que lo que apunta hoy por hoy Hispano es tratar de salvar la categoría. Supuestamente fue lo que hablaste con los dirigentes, ¿no? que el objetivo era mantener la categoría. Sí, sí ellos apuntan a, a tratar de aunque sea bueno cuando playos por el descenso pero pero salvar la categoría eh, bueno yo tengo muchas en el equipo eh, quiero estar allá lo cuanto antes posible para eh, para conocerlos eh, algunos bueno ya los conozco otros los quiero conocer quiero ver cómo está el grupo quiero reunirme con con gente del cuerpo técnico algunos jugadores los dirigentes a ver qué que lo que piensan y en base a eso tratar de, de sacarlo mejor lo en boca, ¿Cómo fabián allá lo tuviste en boca sí sí yo estuve el año pasado con conmigo en boca eh, freeman la primera parte de la temporada también claro. estuvo con boca así que bueno, sea ahí tengo dos jugadores que conozco y bueno, la mayoría de los nacionales lo he enfrentado pero bueno eh, quiero conocerlo quiero ver cómo están ser sinceramente tuvieron un muy buen juego eh, jugaron sí. muy bien así que bueno con muchas ganas de, de estar allá lo antes posible a ver adrián este si bien el objetivo estamos hablando con adrián capelli nuevo entrenador de eh, hispanoamericano ante la salida de bernardo murti por parte de la dirigencia eh, rápidamente este capelli va a viajar a, a hispanoamericano para citar un equipo Y cómo son las cosas de la vida, ¿no? De, este, por ahí no, por ahí no, debutar frente a Argentino de Junín en Junín. Este, hoy está en Junín, viaja hacia el con el equipo ya vestido de celeste para debutar en Fortín de la Ocho contra Argentino. Qué cosa el destino, ¿no? Sí, Fabi, la verdad que es una situación rara, pero bueno, siempre digo que que uno como como profesional tiene que estar preparado para todo. Eh, el hecho de de haber estado en Junín todo este tiempo, de, de bueno, de argentino que he tenido eh, campañas muy bien, muy buenas, con muchísimos recuerdos, con la gente que, que realmente me, me quiere mucho. Así que, bueno, eh, preparado para, como dije, hoy por hoy la gente de Hispano depositó la confianza en mí. Así que, como dije, estoy muy agradecido y voy a ser el mayor esfuerzo que pueda para, para lograr el objetivo seguro que lo vas a hacer no me cabe ninguna duda y fijate vos, este también que paradoja ¿no? porque ayer en redes sociales cuando eh, bueno se daba a conocer la, la noticia de tu llegada y faro, la gente de Boca vas a votar contra el argentino de Junín y encima está pillándole un mano a mano para salir del décimo puesto con, con Boca Junín el equipo al cual vos te fuiste Este, honorable en un contrato, creo que dejaste un gran recuerdo con la gente de Boca, ¿eh? Sí, sí. <risa> eh, raro es raro todo, ¿no? es, raro, es raro todo, la verdad que es una sensación eh, difícil de, de explicar lo que lo que uno siente, pero reitero que que uno es profesional. Y, y bueno, aprovecho bien. aprovecho la la oportunidad para para saludar a toda la gente que me ha saludado por Twitter, por las redes sociales, y sobre todo, como bien dijiste vos, a la gente Boca que, que me ha demostrado muchísimo cariño, muchísimo apoyo, así que bueno, un saludo muy grande a todos ellos. A ver, este, a ver eh, es muy prematuro, por ahí, pero la idea es, eh, y la, la última que te hago y, y yo te, te liberamos, eh, ¿es meter este en el equipo, o te vas a tomar un tiempo, te digo un ¿Libertad a los como para hacerlo? ¿La idea de no hacer más cambios? ¿Llegaron a hablar de este tema? Sí, sí, algo se, se ha tocado por arriba. Está la posibilidad de, de seguir cambiando. Eh, así y todo, eh, mi idea es llegar allá, conocer bien al equipo, aprovechar estos partidos que se vienen para, para conocer bien a todos los jugadores y, y en base a eso como dije yo, sin, sin apurarse eh, y si es necesario algún cambio eh, tener que hacerlo pero claro. que reitero, eh, no me quiero apurar y la prioridad hoy por hoy eh, la tienen todos los jugadores que, que están ahí Bueno, bueno este, Adrián, lo mejor para vos eh ojalá que, que puedas este, hacer que hispanoamericano eh, salga de esa situación en la que está, ojalá que puedan ir eh, más para arriba y, y bueno, nada a, a laburar, este a, a meterle la garra que habitualmente le metes y ojalá que, que sea exitoso este este reingreso a la Liga Nacional Bueno Fabi, muchísimas gracias por, por tu palabra eh, me ponen muy contento sabes que sos una persona que que aprecio mucho, así que nada, ojalá que, que podamos lograr el objetivo y, y mm, aprovechar, reitero, para para salvar a toda aquella gente que me ha demostrado su apoyo, un saludo muy grande y muchísimas gracias por todo. Adrián, bueno, ahí te están mandando el pasaje, en, en cualquier momento te avisan a qué hora tenés vuelo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias Fabi Porque te, te, están escuchando, te están escuchando por radio Así que bueno. tenés un abrazo enorme <risas> Bueno, un saludo para toda la gente de Río Gallego Y si yo quiere, mañana vamos a estar por ahí Dale, dale, un abrazo, un abrazo enorme Bueno, un abrazo a Daniel Capelli Este nuevo técnico de, eh, de hispanoamericano Así que, nada, lo mejor para él va a tener una, una, dura, una dura pelea para salir del décimo lugar, en realidad se salió, está noveno, obviamente que es un partido de diferencia, van a ir y venir varios meses convoca seguramente el récord de hispanas 12-27, 11-27 este el de Boca, este, los dos están en esa lucha por salir, pero nadie se tiene que descuidar, porque 15-23 es el récord de Peñarol, está a tres juegos, ¿eh? tres juegos de diferencia, así que habrá que ver este... habrá que ver este... Cómo, cómo se sigue resolviendo esta situación. Bueno, eh analizamos lo los partidos de hoy, y me tengo la primer pausa, Fabi. Dale, vamos a los partidos, de hoy, vamos a los partidos de hoy. Bueno, virtud 30 horas, Argentino y Ferro se verán las caras con Pablo Esteves y Leonardo Salazar como las autoridades. Bueno, Argentino y Junín completo, este como como vino ocurriendo en los últimos partidos, Ferro Carrillo este sin este, tantos y sin que este... Eh, Johnny Maldonado con Kevin Hernández nuevamente en, en la cancha Misma hora está estipulado el clásico Mar Platense Qué lindo viernes para estar en Mar de Plata y vivir Quilmes Peñarol Daniel Rodrigo y Rodrigo Castillo serán los pitos de este encuentro La verdad tenía mucha muchas ganas de ir este, al partido Que sí que tenemos mañana programón en la pantalla de, de Stage Sport Con la presencia de, de Sergio Santos Hernández eh, Qué interesante para que analice clásico también, ¿eh? Sí, interesante para que analice clásico, y para que hable un poquito de la, de la Liga de la Liga Nacional y también de la selección argentina. Este, pero bueno, eh, tenía ganas de ir, repito, si no pero nada más hijo para volver porque mañana hay que estar temprano eh, eh, en en Face Sport para a las 11 de la mañana hacer del programa que vamos a tener con Sergio Santos Hernández. Una pena, pero Gran clásico, ojalá que no pase nada, ya se postergó el partido, se suspendió, no se postergó el partido de la Liga de Desarrollo, pero en el día de ayer, entre Quilmes y Peñarol, los puntos, termina ganando Peñarol los puntos, es eh, la planilla va 20-0 en la Liga de Desarrollo para este Peñarol de Mar del Plata, había cuenta de que también el operativo, independientemente de que sea un partido de Liga de Desarrollo, era enorme, y bueno, este nada, eh, se hizo, optó por hacer eso de entregarle los puntos a, al equipo de, de Peñalol de Mar del Plata. 22 horas, la Unión de Formosa vuelve a la Liga Nacional luego de su eliminación de Liga de las Américas, donde fue semifinalista y recibirá gimnasia de Comodoro Rivadavia con Roberto Smith y Jorge Chávez, que impartirán justicia. Sí, señor, impartirán justicia. Tiene usted razón, como los dos, como los Yeris en el lejano oeste, impartirán justicia. Eh, bueno, la Unión de Formosa con varias